¿Qué transa banda? Bueno, ya retornamos acá a este encuentro nacional de organizaciones y luchas de la otra campaña. Nos encontramos aquí con las compañeras de San Juan Copala. Les voy a dejar el, el micrófono para que se presenten y yo me exilio porque es una reunión de puras mujercitas. Bueno, pues mi nombre es Josefina Ramírez. Y pues ve, yo soy del municipio autónomo de San Juan Copala, de la región Triqui, y pues nosotros hablamos Triqui. Mi nombre es Micaela Ramírez, soy del municipio autónomo de San Juan Copala, y estamos aquí de, en el encuentro de la otra campaña. Okay, mi nombre es n a y e l i Castilla, este, y soy del municipio autónomo. Y este, nos encontramos aquí en el encuentro. Sí, bueno, las compañeras aquí, t i k del municipio autónomo de San Juan Copala, pues van a platicar un poco con nosotros、eh, para Radio Pozol, allá en Chiapas. Estamos aquí hermanando las luchas de Oaxaca, Chiapas y Atenco. Y bueno, y de todos lados donde nos estén escuchando por internet. Y justo vamos a empezar a hablar pues、eh, de la acción esta de la mesa en la que estábamos hace un rato, de lo que es la autonomía. ¿no? Entonces. Pues vamos a, a platicar, díganos ustedes,、eh, pues, ¿qué, ¿qué entienden allá en la región Triqui, en el municipio de Copala,、eh, de lo que es la autonomía? Bueno, pues para nosotros, de a la autonomía es que nosotros mismos, los triquis, nos, este, nos gobernemos. Este, pues que veamos la necesidad, necesidad en nuestro pueblo, lo que hace falta, este, si hace falta agua, si hace falta la carretera, arreglar de pavimentación, o este, si hace falta este, escuela, s centro de salud, todo eso,、pues、eso es lo que nosotros este, vamos, empezamos a trabajar porque luego, este,、pues、según este, nosotros éramos la organización social desde hace 25 años y pues nunca se vio cambio, nunca. Y de, supuestamente esa organización social que éramos MUL, este, no nos nombrábamos esa organización porque igual para trabajar en nuestra comunidad, pero como vimos que no, entonces este, nos dividimos aparte porque、eh, nuestra organización este, se convirtió en Partido Unidad Popular y la verdad a nosotros no nos gustó esa idea de trabajar con este partido porque. Si、sí, cuando éramos organización social nunca logramos algo, o q u e podemos esperar ya cuando ellos convirtieron esta organización un partido? ¿no? Entonces fue por eso, que nosotros este, nos dividimos por la autonomía para trabajar de, para nuestro pueblo, bien para nuestro pueblo más que nada, y ver por los niños, por los adultos y todo eso.、Sí. Eh, nosotros estamos viendo procesos de autonomía en varias partes del país y que el Estado los está reprimiendo muy fuerte. Y dentro de esta guerra que hay del Estado contra los pueblos en México, contra los pueblos indios, y aún más contra los pueblos indios que están luchando por la autonomía, pues vemos que las mujeres、eh, viven una situación bastante difícil, ¿no?、Eh, si nos cuentan eh, precisamente eh, lo que ha significado para las mujeres el estar luchando por la autonomía. Bueno, para. Nosotras las mujeres, fue una resistencia muy, este, de mucho tiempo. Por ejemplo, en los 10 meses que estuvimos encerrados en San Juan Copala, cuando estaba el cerco paramilitar, este, las mujeres de, de, de, de ahí del municipio este, Pues hicieron todo lo posible por salir en las noches por, las comi por la comida, por un poco de agua. Y, este, y pues ellas, este, nosotras nos arriesgábamos mucho. Este, al hacer eso, porque salían este, este, en las noches, ya que si s a l í a s de día, este, había, este, había muchos paramilitares que estaban vigilando y, pues, y cada vez que veían a alguien salir, este, disparaban y, y nos agredían. Este, bueno, esta lucha nosotros lo vemos como un, como un proyecto. ajá Como un proyecto para nuestro, nuestro pueblo, para nuestro propio futuro. Este, y nosotros vamos a seguir así, así como resistimos los 10 meses en San Juan Copala, es como vamos a seguir. ¿Cómo ha sido el apoyo que le han dado desde fuera a las organizaciones? ¿Sienten ustedes que, que hay respaldo de otros movimientos, de otra gente? ¿Cómo están viendo esto de la solidaridad? Este, hemos, sí, hemos obtenido mucha solidaridad con, de muchas organizaciones sociales. como Por ejemplo, este, hemos contado con el apoyo de, de Atenco, este, hemos contado con el apoyo de los, de los zapatistas, este, y de la otra campaña también. Unos compañeros nos han apoyado, de otras organizaciones. Sí, sí nos han ayudado mucho, pero también hemos visto que. Pues el MUL como que hace todo por atacarnos y hace, como, hace, hace que la gente se ponga, o las organizaciones sociales este, se pongan como a pensar, si, o se ponen a pensar a quién creerles, a nosotros y a ellos, y ellos con, con mentiras este, intentan que las organizaciones sociales se aparten de nosotros, pero hay muchas organizaciones que ya conocen bien nuestra lucha, que ya este, que saben bien lo que estamos pasando. Este, Y que pues esta gente nos siga apoyando y pues ellos no creen en lo que estos paramilitares están diciendo, porque ellos saben que ellos sí están ligados al PRI, porque sí hay este, sí, porque sí mucha gente sabe que, que ellos se aliaron al PRI mediante su partido Unidad Popular. Y pues nada más. ¿Cuál es el objetivo de ustedes o del municipio al venir a ese encuentro、eh, nacional de organizaciones y luchas de la otra campaña? ¿Qué es lo que esperan、eh, del encuentro? ¿Cómo lo han visto? Este, vimos, bueno, nosotros este, hemos, hasta ahorita todo estuvo bien. Este, nuestro objetivo también era, pues más, este, como sabíamos que iba a venir más gente nueva, pues este, difundir más que nada también nuestra lucha, ¿no? Y pues esperamos seguir recibiendo apoyo de todas las organizaciones y todas las, este, de toda la gente este, que en verdad está, está en, una, en una organización de lucha social. quieres comentar algo. Agradecemos a todas las luchas sociales que nos apoyan, porque ya así juntos nos、pues、hacemos una lucha mayor y este, con esa lucha podemos. Este, Ahora sí que triunfar, ¿no? Si no tuviéramos ningún este, el respaldo de otras personas, creo que nuestra lucha sería. Pues no, no podría ser, este, no podría triunfar, ¿no? Y gracias a estas organizaciones, pues va muy bien este, que la otra campaña y organizaciones sociales nos estén apoyando, porque así este, podemos enfrentarnos con mayor fuerza. Regreso del autoexilio para preguntarles aquí a las compañeras: este, ¿cuál es la situación actual del municipio autónomo? De, Todavía se encuentra el campamento en Oaxaca, este, y bueno, en el campamento que se encuentra en Lefesin,、sí, nos gustaría que nos platicara un poco aquí, las compañeras de Copala. Sí, pues el campamento del estado de Allí en Oaxaca p u e sigue, s igual este campamento de aquí en Zócalo, d e la Ciudad de México. Eh, igual nosotros estamos aquí en e s e campamento y igual sigue porque, pues, apenas 14 de septiembre fueron desplazadas todas las familias de San Juan Copala por los paramilitares de m u l i y de Ubisor que entraron a agredir ese día. Y muchos de nuestros compañeros este, se salieron de San Juan Copala el mismo día 14 porque no aguantaban pues, los balazos que echaban. Y aparte, cuando empezaban a b o c e a r en Agencia Municipal de San Juan Copala, entonces muchos compañeros se echaron a correr y. Muchos se cayeron por el barranco, por el río, se lastimaron y, este, y muchos compañeros aguantaron a salir hasta la madrugada por la vereda con sus hijos, este, con sus abuelitas y, y hasta ahorita pues, este, todos los compañeros que fueron desplazados están reubicados en nuestras comunidades autónomas y, este, y los demás se fueron para p l a n t a n en Oaxaca y nosotros estamos viendo este, qué, qué podemos hacer para que las familias se regresen en el En San Juan Copala, en sus, este, en sus casas, porque a pesar de que ya muchas casas tiraron paramilitares, quemaron o ro, entraron a robar, pero tenemos esperanza de que las, nuestra familia regrese en San Juan Copala y estamos pidiendo medidas cautelares a nivel nacional e internacional con las organizaciones sociales igual y, este, y esperemos su respuesta de ellos porque es lo que comprometieron de cumplir con las medidas cautelares y pagarlos de los. Hechos que hicieron los paramilitares en San Juan Copala, pero、pues、como bien que sabemos que el gobierno luego dice otra cosa y a la mar ahora、pues、hace otra cosa, ¿no? Pero es lo que la situación que se está viviendo en San Juan Copala hasta el momento, no hay ninguna familia en San Juan Copala, nada más hay este paramilitares de Muli de u b i s o f alrededor de San Juan Copala y habitantes no h a y Acciones próximas que se estén este, planeando para continuar con la lucha. En contra pues, de este desplazamiento que ha habido en su, en su municipio autónomo,、eh, ¿tiene alguna、eh, actividad planeada aquí para que nos compartan con los compañeros y, y bueno,、eh, se enteren y asistan? Hasta el momento no, pero sí hemos estado en plática a, hacer a tomar otras acciones, pero por el momento no lo podemos este, anunciar porque no estamos seguros, pero sí estamos planeando algo para hacerlo. Y ya cuando tengamos edición, otra vez acudimos a los medios de comunicación independiente, a los medios libres, a Radio、Comun、este, Educación y todos, porque pues, gracias a esos medios también podemos difundir nuestra información que está pasando y por el momento este, vamos a esperar nada más este, la respuesta del. De las organizaciones, de, bueno, de los de ONU y de los derechos humanos para ver qué, qué respuesta nos van a dar estos meses porque sí estamos viendo en eso. Compañeras, algo que deseen agregar aquí a, para la transmisión de los compañeros de la transmisión conjunta de Zapateando y Siguiente Radio y Radio Pozol. Este, no es que s e a cun, es un ung. Ahí son, este, este, no, no, n Este, se s e a cun, ya no hay horas. e s p a m e Hola, sí que, ¿qué dijo? e e la compañera, este, nos dio unas palabras en t r i q u i Este, ella dijo que, s e Que las mujeres de San Juan Copala, así como resistimos 10 meses este, con el cerco paramilitar, los vamos a seguir haciendo hasta que nos devuelvan el municipio y no nos vamos a rendir. Pues Muchas gracias aquí a las compañeras que estuvieron presentes en la cabina improvisada de, esta, de estos medios libres.、Eh, y en la otra cabina, ahora sí que la otra cabina. y pues Muchas gracias compañeras, seguimos con las mesas de trabajo, nos vamos con algo de musiquita. Este, y saludos a toda la banda que nos está escuchando por allá de Tamaulipas, en el Instituto Federal. Un saludo a la banda de la Que Huelga que tuvimos en el enlace por allá en la tarde. Y creo mañana también n o s vamos a enlazar con, la, con los compañeros de la Que Huelga.、Eh, un saludo también para la banda de, de, de San Cristóbal de Frecuencia Libre, el 99.1. Y bueno, nos vamos con esta rolita y retornamos, banda. Pues banda, ya estamos aquí de regreso、eh, en el encuentro nacional de, de organizaciones y luchas de la otra campaña desde el pueblo digno de San Salvador Atenco. Estamos pues, muy contentos, muy agradecidos aquí de toda la hospitalidad、eh, que nos han dado. A pesar de este f r i i e c t o se siente mucho calor. A las compañeras de la cocina que tienen una labor pues, increíble. No, Lástima por quienes no vinieron, la comida ha estado riquísima. Hoy comimos unos chicharrones en salsa verde.、Eh, apúrense, a lo mejor todavía alcanzan a llegar mañana. Y bueno, todo esto para decirles que aquí en un enlace para Radio Pozol y quienes nos están. Eh, retransmitiendo los medios libres, dicen que por ahí también estaban lanzando Cronopios,、eh, Frecuencia Libre de Chiapas. Un saludo a todos, todos todos los que están del otro lado. Y pues bueno, aquí va a estar Ignacio del Valle、eh, para platicar un poco con nosotros. Y pues vamos a empezar. Este, primero unas palabras, Ignacio, a propósito de este encuentro. ¿Cuál pues cuál es、eh, cuál es tu, tu visión de toda esta reunión que hemos tenido hoy? ¿no? Bien, bueno. Un, un saludo muy, muy afectuoso y sobre todo combativo desde ese, esta comunidad que también la compartimos con ustedes, es su pueblo, es su comunidad. Atenco, junto con sus habitantes,、eh, el día que lleguen por aquí, pues、eh, lo s recibimos con los brazos abiertos, los brazos abiertos con, con nuestro corazón de hermanos, porque、eh, ante todo somos pueblo. Y un saludo muy, muy, muy grande, muy, muy fuerte, sobre todo combativo,、eh, para, todos los, para todas las, las conciencias, para todos los que nos escuchan, de que tenemos que hacer algo por nuestro país, por nuestra gente, por nuestro pueblo, por lo que consideramos patria. A todos un, un, un saludo muy, muy afectuoso. Y, y les, les, les invitamos、pues、a que. No, no declinen en sus propósitos, que los propósitos que ustedes tienen parecieran algunos pequeños, parecieran en comparación de otros movimientos、eh, pequeños, pero nada es pequeño en este caminar por querer transformar esta sociedad、eh, en donde la justicia se nos aleja cada día. A cada día y en todos los ámbitos, y por la cual tenemos que tenemos la necesidad de comunicarnos, de acercarnos, de, de decir, de reencontrarnos como hermanos, porque la fuerza la f u está r z a e en el pueblo. Y como pueblo y como como habitante de cualquier edad, desde los niños hasta los ancianos, hombres y mujeres, tenemos una obligación. Como pueblo, de defender y luchar por lo que para nosotros es、eh, decoro, de no sólo en, en, en lo que se refiere a la defensa de la tierra, lo que nos ocurre a nosotros. Yo creo que en la defensa de los derechos más elementales y primordiales que tiene nuestra gente, nuestra patria, porque eso, a eso lo consideramos patria. Bueno, pues desde aquí. El foro que se está, o la reunión que se está llevando a cabo, tiene como fin eh, eh, principal o medular, es de organizarnos y de dar alternativas para el quehacer en la defensa no sólo de, de, de nuestros derechos, sino de esta tierra en la cual habitamos todos y la cual la tenemos que respetar, la tenemos que defender. No sólo con propuestas, sino con acciones, con acciones de unidad y, sobre todo, en donde se, las propuestas que se hagan en bien de nuestras comunidades sean precisamente eso:、eh, tomar en cuenta a, a, a, a sus pobladores en、eh, bien de esa convivencia que tenemos como seres humanos en esta tierra, desde donde nos encontremos. Creo que nuestro、eh, saludo más sincero y sobre todo combativo a que defendamos esta tierra, y con, no sólo con propuestas, sino con acciones.、Eh, nos da mucho gusto saludarles desde este lugar a, esos, a este medio, precisamente, que, que nos da la oportunidad de, de platicar con todos, con todos ustedes y decirles. Que, que tenemos que hacer muchos atencos, que tenemos que hacer muchas luchas en donde sea que nos encontremos, que no, hay, que no tenemos que frenar ese camino y ese destino, que nosotros somos los que tenemos que formar esa esperanza, que tenemos que construir el futuro de, de los que vienen detrás de nosotros. Y desde aquí, pues un, un abrazo y, y nuestros mejores deseos. Combatidos para ese camino que nos hemos puesto como, como fin o como horizonte. Por nuestra patria, por nuestros hermanos, por nuestros pueblos. No hay vacaciones. Toda una lucha de, de, de, de, de esperanza en la construcción de lo que queremos para nuestros hijos. La tierra no se vende, se ama y se defiende. El Estado, con la fuerte represión hacia Atenco y hacia todo el movimiento social, ha pretendido detener la lucha, la, la organización. Por ejemplo, en Atenco、eh, no solo salieron ustedes libres, sino que ahora, el día de hoy, son un punto de articulación muy fuerte, ¿no? El que hayan podido reunir hoy a gente con luchas tan diversas, pues habla de un logro más también. también de Atenco, y bueno, hace poco también por las redes circuló、eh, la noticia que ustedes nos estaban dando, que ganaron、eh, el, el comisariado Gidal, ¿no?、Eh, pues si nos platicas precisamente cuál es la importancia de que ustedes mantengan justamente esa confianza que la gente les tiene, ¿no? Porque justamente por eso ganaron n、eh, digamos, los representantes de ustedes logran mantener esto que es el camino para seguir defendiendo la tierra. ¿no? Desde luego que para nosotros es algo muy importante. Nos sentimos muy, muy contentos por el resultado que, que, que tuvieron los comicios para la elección de representantes de la tierra en, nuestros, en nuestra comunidad, que es la, la Comisaría d e g i t a l、eh, A pesar de que el gobierno、eh, ha utilizado las formas más Más perversas para、eh, hacer que la gente cambie la idea de, de, de vender su tierra. y que Pero la gran mayoría de la gente, desde luego, que ha tomado conciencia de que la tierra no tiene precio, que, no la estamos, que en ningún momento la estamos vendiendo ni la estamos ofreciendo como una mercancía la cual se pueda negociar. Porque en carne propia、eh, la gente ha entendido y ha comprendido que, que la tierra ha surgido y que fue, nos fue heredada precisamente a fuerza de dolor y, y, y, y muerte, de represión y humillación, y que no en la conciencia de cada gente que t i e n e la tierra. No es porque la, la, la quiera eh, defender eh, por, por mera casualidad. Eso tiene una justificación de dolor y muerte, de que a fuerza de golpes, a fuerza de represión y a fuerza de, de, de, de, de ese, ese dolor que ha tenido nuestra. Monsieur le Président, je voudrais vous demander de me dire ce que vous en pensez. Compañeros que hacen favor de sintonizar esta radio libre para toda la red de las radios comunitarias de México, de las radios libres de abajo y a la izquierda.、Pues、estamos nuevamente con el compañero Ignacio del Valle. El compañero es una persona muy ocupada. Muchas personas de aquí de la comunidad vienen a él, le piden consejo. Él está muy atento a las diferentes problemáticas de aquí de la comunidad. Y bueno, vamos a seguir comentando sobre este tema, ¿verdad? De estas recientes elecciones que ganaron del Comisariado Digital. Y bueno, al respecto nos va a apuntar más el compañero. Bueno, como decía, para nosotros es, es algo muy importante el que la gente que participa en el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra haya de alguna manera nuevamente、eh, tomado la, la, la representación de esas tierras que se defendieron,、eh, no tan solo por los ejidatarios, sino por los. Los, eh, los pobladores y comunidades que, que viven、eh, junto a esta、eh, cabecera municipal y, y de mucha gente que vino de otros lugares a solidarizarse en la defensa precisamente de la tierra que hoy pues, todavía tenemos en nuestro, en nuestro poder, en la cual、eh, ya en estos tiempos pues, es el tiempo de la, de, de la cosecha, es el tiempo de. de Pues también de, de prever el, el que se siga sembrando, ¿no? Y que para nosotros es algo muy, muy, muy reconfortante y que nos trae como consecuencia el ánimo de que esa tierra la tenemos que seguir defendiendo a toda costa, por siempre. No, es t u e precisamente estos nuevos、eh, proyectos que. Que se pretende imponer sobre las tierras de, en Atenco.、Ah, el, el, el, gobierno insiste, el gobierno insiste de otra manera,、eh, diciendo、pues、que son、eh, ya comprando la tierra a un precio、eh, diferente al que le puso en un tiempo, pero cabe la casualidad o la situación real. Es de que la tierra no la estamos vendiendo, nunca la estamos ofreciendo. Entonces、no、tienen por qué, nadie tiene por qué ponerle precio. Como consecuencia de, de, de, de, de la lucha y la defensa, la gente ha entendido precisamente que no, no tiene precio alguno y como、pues、es la herencia para nuestros nietos, pues el futuro de nuestros nietos no se negocia. ¿Cuál es el, el proyecto concreto que maneja con agua? ¿De qué trata este, este nuevo proyecto? ¿O hay una total desinformación como se, se viene manejando pues, malos gobiernos? ¿no? Desde luego que es, la, es, la, es la, la simulación de proyectos, de proyectos eh, ecológicos, eh, en donde nosotros pues, no, nos, no nos tragamos ese cuento. Porque sabemos perfectamente que el proyecto persiste, eh, eh, adueñarse de nuestras tierras、eh, y que hoy cambiaron la forma de, de, del arrebato por el otro tipo de arrebato a través de la, de la compra. Pero creo que se han topado con la conciencia de la gente y sobre todo con la, con la、eh, decisión de no. De no vender, ¿no? l a t i e r r a no se venden, entonces no tienen por qué buscar ningún proyecto. La decisión que tomemos por el destino de esas tierras la tiene que tomar el pueblo. No, nadie ajena a los intereses、eh, de, de, de pueblo que tenemos por la tierra. Compañero, tocando el tema de su injusta encarcelación, de esos cuatro años que pasó injustamente encarcelado. ¿Qué le podría decir a los compañeros que en estos momentos están pasando por esa difícil situación? Como el compañero ¿verdad? de Mesa, allá en Chiapas, compañero indígena de allá de, de la selva, que fue encarcelado injustamente hace apenas unos días, que ahorita se encuentra arraigado. Y bueno, como los diferentes casos a, a lo largo del país, ¿qué les podría compartir de, de su experiencia? ¿Y qué, qué, les, qué palabras les podría decir a ellos? Bueno, primero, o h e r m a n hermano. hermano... De, de mi compañero hermano Miguel, desde luego que te mandamos un, un, un saludo en donde va todo nuestro, nuestro respeto, nuestra admiración y, sobre todo, esa, esa, la idea de, de, de que no te rindas, mi hermano. El, el, el sacrificio que, que tú estás dando. Tiene tiene una razón muy importante. El, el que tú hayas defendido o hayas denunciado、eh, esas tierras o ese lugar o el derecho, el que te llevó a, a estar en ese lugar, creo que、eh, no te tiene que doblegar nada, ni el maltrato físico, ni el sacrificio físico, ni espiritual, porque ante todo. Debe s de, de saber que no está solo y que nosotros, aunque ya pasamos por esa situación, aún no nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque somos,、eh, estamos conscientes de que la lucha、eh, nos, nos depara sacrificios, nos depara eh, eh, a veces decepciones de otros compañeros que, que se doblan. Y, o, o, o que por algunas dádivas cambian su, su conciencia o sus metas o sus pensamientos de justicia y libertad. Y que tú, compañero, no estás solo, desde luego que no estás solo. Que la lucha que, que se hace en otros lugares por la defensa de la tierra o por cualquier derecho que sea para su pueblo、eh, está precisamente actuando con dignidad. y tú Como muchos otros compañeros,、eh, están pasando por situaciones de, de adversidad, pero que esto, más que doblegarnos, nos tiene que fortalecer, aún a pesar de estar en esos lugares que, que, que no corresponden a un ser humano, ni siquiera. Porque、eh, la dignidad y la libertad que traemos como, como seres libres, porque somos libres. Eh, a pesar de que estén encerrados nuestros cuerpos,、eh, de nadie es,、eh, a nadie le corresponde el privilegio de encerrar nuestros cuerpos, que la libertad que nosotros、eh, tenemos, pues la hacemos precisamente y la llevamos en nuestra conciencia, porque el dolor de nuestros hermanos, de cualquier hermano en adversidad,、eh, y, y que a nosotros nos afecta, y que nos hace sensibles ante esa injusticia, en ese momento estamos obteniendo nuestra libertad. Somos seres libres a pesar de que estemos en, en un encierro. Que el, el, de nadie es el privilegio de encerrar a gente como tú. Que, que tú eres libre, mi hermano, a pesar de ese sacrificio. Y que pronto, pronto te liberaremos, mi hermano. No. No te desesperes. Es, es difícil, quizás, mencionar esas palabras, pero creo que nosotros lo hemos entendido en carne propia: que no nos tenemos que desmayar. Y la fuerza más grande que encontramos en nuestros ideales es precisamente el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Un poco regresando al, al tema de la. Lucha contra el desplazamiento y contra el despojo de la defensa del territorio, como que son algunos de los, de los ejes de identificación de muchas luchas. En este caso, por ejemplo, la gente de Nueva York con ustedes que luchan contra el desplazamiento, contra el ser desalojados de donde viven y trabajan, y con otras, otras luchas que han venido al encuentro, como los compañeros de Copala. O que no han venido al encuentro, como los compañeros zapatistas que también están luchando contra el despojo de su territorio, o como el foro que se plantea ahora en b i c a m que es por la defensa del agua. Es decir, como la defensa del territorio, de los recursos naturales, ahora uno de los ejes que articulan todas las l u c h a s ¿no? Sí, mira, yo creo que el, el, el, el, el enemigo, la bestia a la, que, a la que tenemos que identificar es precisamente el poder económico que, que hace. Que en los pueblos, los que representan, ya sean gobiernos pequeños o grandes,、eh, sean parte de, su, de, su, de sus objetivos para manipular y, desde luego, gente que, sin conciencia que, que trae como consecuencia su traición, la traición por sus actos hacia su pueblo. El entregar y concesionar. Lo que no le corresponde、eh, decidir, pero lo decide porque a veces en una carta magna, en, en el caso de nuestro país, los que nos representan, go los gobiernos que nos representan, pues no, no, no son、eh, legítimos para gobernar, pero que de alguna manera hacen legítima su, su actuación eh, va, eh, violando la ley,、eh, nuestra constitución. o los, o los、eh, acuerdos como pueblo y que esto trae como consecuencia el que、eh, los, los que nos representan en gobiernos、eh, nefastos, como, que no representan los intereses de, la, de, de, de los pueblos, pues caigan en eso. Y esto es una regla como, como que se ha generalizado en todo, no actualmente, sino que a través de. de En nuestra, en nuestra historia como pueblos latinoamericanos, en donde han sido、eh, absorbidos por el poder、eh, y que han sido gobiernos títeres que、eh, no han representado los intereses verdaderamente de, de, su, de, de los pueblos, sino que han representado los intereses del, del poder económico, de los que tienen más. Sí, la, la otra cuestión que veo que,、eh, al menos desde la, el pasado encuentro que convocaron, que fue un encuentro pues, para conocer a los compañeros de Nueva York, y ahora desde la convocatoria hacen un gran énfasis en la unidad. Como que hay, hay un esfuerzo por tratar de, de construir esa unidad de muchas resistencias que son pequeñas, pero que en realidad juntas no son tan pequeñas. Desde luego, aquí quizás uno de los problemas más. grandes a, a, a los que nos hemos enfrentado todas las organizaciones, pues, ha sido a veces esa soberbia que, que, que, que tenemos en cada organización y que tenemos que, que, que, yo creo que es uno de los principales enemigos o, o obstáculos que, que se nos presentan en las organizaciones y que efectivamente que cada lucha、eh, pretende lo mismo, pero que s í tenemos que hacer a un lado esas diferencias o, o precisamente darle Énfasis a esas diferencias para que no sean un obstáculo y que sean un, una forma de, de, de, ir, de, ir a, de ir fortaleciendo esa unidad. Las diferencias no, no, no son malas cuando se tiene como objetivo principal、eh, la lucha por la defensa de los intereses de un pueblo, o de la patria, o de, o, o de la gente de los de abajo. ¿sí? Las diferencias. Eh, que a veces se presentan、eh, son de forma y no de fondo. Cuando son de fondo es cuando implica la, la privatización, la particularidad de un grupo que lucha por intereses muy, muy, muy particulares、eh, y, que, y, y sobre todo de, un grupo, de grupos reducidos. Pero cuando se habla de la lucha de grupos amplios y se habla de la lucha por un pueblo, desde luego que. que Que esas diferencias、eh, tienen que ser de forma, no de fondo. Toda organización a veces lo que nos, nos impide es que no coincidimos en la forma y eso se puede superar. Pero en la práctica, en la práctica y en la solidaridad de, de, de, de, de cada organización o de cada lucha que se esté dando, sí tenemos que priorizar y, y, y fortalecer esa unidad. Incluso a pesar de las diferencias. Creo que las diferencias se, se extinguen cuando nos une eh, eh, realmente la necesidad urgente de, de juntarnos y dar juntos la batalla. En la lucha y caminando nos conocemos.